Bien, muchas gracias primero agradecer la presencia de cada uno de los medios de comunicación gracias eh, por este espacio que nos brinda eh, fel felicitar a las chicas que no que nos van a representar a montero como mis señorita a todas las candidatas están muy hermosas por este caso aquí a las damas de la cruz roja también a a desarrollo humano ¿no? y cultura que ellos también están apoyando para que salga mejor este evento. Eh, Felicitarlos por la valentía que tienen las chicas, eh, sabemos que es un poquito difícil de poder eh, participar en estos eventos, la timidez, eh, el miedo siempre está por delante, sin embargo ellos han tenido la valentía de decir si sí, vamos a representar a nuestro pueblo, eso es lo más importante que ponen cara por Montero. Para mí todas son ganadoras eh, y creo que dieron reconocer el coraje que tienen. Eh, felicitarlo también a todas las mujeres, ¿no? especialmente a las candidatas y aquí a los organizadores, a todas las mujeres de Montero, que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Que en su día, que lo pasen bonito, las trabajadoras del gobierno municipal van a tener tolerancia. Vamos a dar todas las instituciones también cumplan porque las mujeres de acuerdo a la nueva constitución política del estado tienen los mismos derechos que los hombres tienen las mismas potestad para poder bueno asumir también las responsabilidades por eso agradecerlo a cada uno de ustedes felicitarlo a las chicas nuevamente felicitar Gracias. a los organizadores que les vaya Buenas bien chicas. suerte en este evento que se va a organizar